tradición que constituye una hermandad característica de la amistad con la divisa de los romanos pone a la mente un cuerpo sano tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el gol Deportista ranquerino Fusto orgullo del talquino Cuando entran a la cancha van dispuestos a vencer Mas si las suertes adversas también saben perder Deportista ranquerino Am Amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes En este lunes, 14 de septiembre Con la con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones de Rangers Y el fútbol profesional Perdió Rangers ayer en Sausalito 3 a 0 ante Everton Una derrota humillante categórica contundente donde quedan a la vista el desnudo, falencias una falta de equilibrio en todas las líneas un equipo que no tiene una forma y modelo de juego un equipo de tres cuartos de cancha hacia arriba sin sorpresa predecible sin ritmo y de mitad de campo hacia atrás una defensa poco confiable perm muy permeable ayer abrió la cuenta para Everton a los 13 minutos del primer tiempo el jugador Nicolás Suárez después de un tiro de esquina de Nicolás Peña y Lillo y floja marca de Andrés Reyes permite el cabezazo de Suárez para superar al meta Ezequiel Cacace en la segunda etapa minuto 64 marca el 2 a 0 Lucas Consistre en doble instancia, eh, contiene a medias eh, Cacace y la empuja con para marcar el 2 a 0. Y el 3 a 0 vino por intermedio de Rafael Biotti, eh, cuando ya estaba entregado eh, Rangers. Fue en los 84 minutos. Eh, un lindo pase de F Fernando Saavedra eh, que eh, a las espaldas de Tapia, Eh, queda corto en el cruce y Rafael Biotti eh, gana metros y con un remate rasante, seco, cruzado no. marca el 3 a 0. No. Merecido triunfo de Everton y Ranger sigue de mal en peor. De 18 puntos suma apenas 7. Un pobre 38,9% de rendimiento. Donde a Carlos Rojas se le ha dado todo. Armón plantel su medida comenzaron los trabajos el 12 de junio y a estas alturas si sumamos los 5 partidos amistosos en la pretemporada los 6 de la primera fase de Copa Chile los 6 del campeonato de la primera vez, ya van 17 partidos y ya no es excusa que el campeonato es largo a estas alturas Rangers debiera mostrar un modelo un sello futbolístico y está muy lejos de aquello por eso hay eh una tensa calma a nivel dirigencial, son gente honesta, decente, eh, correcta y por, lo, por los medios jamás van a criticar al cuerpo técnico, los jugadores, pero al interior del seno directivo hay molestia y no se descarta que en el transcurso de la semana puedan producirse novedades. Van a haber reuniones y uno no descarta que se le solicite la renuncia al entrenador, o se tenga que negociar una salida. Hay un contrato vigente hasta mayo del próximo año, y finiquitar un cuerpo técnico es una danza de millones. Por eso son días de de, de mucha de mucho análisis a nivel directivo eh, y toma de decisiones. En lo futbolístico, Rangers... Tuvo dos semanas para prepararse, porque hubo un break, un receso producto del partido de Chile con Paraguay eh, por fecha FIFA. Se preparó durante dos semanas un sistema táctico, con un líder dos stopper Se preparó eh, al equipo. Y ayer, al término del primer tiempo, cuando se fue en desventaja 1-0, viene la segunda etapa y nuevamente se vuelve a jugar con el sistema eh, empleado anterior, 45 minutos duró la nueva propuesta del nuevo sistema táctico empleado por Carlos Rojas y son muchas las dudas que surgen más allá de la falta de, de compromiso o actitud de algunos jugadores creo que esto pasa por un tema eh, futbolístico y eh, hay jugadores que no dan en el tono voy a citar nombres Eh, Marcelo Jorquera, que eh, muestra un nivel irreconocible y este Jorquera es menos que el Pato Gutiérrez que vimos en la segunda rueda del torneo anterior, incluso menos que Boris Sandoval y además está excedido de peso, eh, un jugador profesional que entrena todos los días no puede eh, estar eh, tan disminuido físicamente, está ancho Jorge está está está grueso. En el caso de Mariano Berriex, ayer ju partió jugando como único enlace, pero se ve un jugador sin sin chispa, eh, un jugador que trota en la cancha. Y en el caso de de Miguel Ángel Orellana, lo planteé en, en los días anteriores si bien tienen que ser alimentados por por los mediocampistas ayer tuvo una opción de marcar y eh, achicó de excelente manera el meta claudio gonzález pero eh, orellana no sé si en iberia tenía hambre por por por eh, tener un, una mejor posibilidad a nivel profesional, en Iberia las hizo todas, marcó 15 goles en el torneo anterior, estuvo en la parte alta de la tabla de artilleros, detrás de, eh, de Matías Campos López, de Sergio Comba, Lucas eh, Consistre, y ahora me da la impresión que en Rangers se relajó, firmó un contrato muy superior al que tenía en Iberia, eh, firmó por dos temporadas, y veo a Orellana un tanto relajado y también fuera de formas, me da la sensación que Orellana eh, está grueso, excedido en el en el peso, eh, a simple vista. Por eso son muchos factores y Rangers eh, está lejos de ser protagonista del campeonato. ¿Alguien puede indicar está a seis puntos de los punteros? Pero Esto no pasa por diferencia de puntos. Es por la forma de jugar. De esta manera, Ranger está condenado a marcar el paso en el torneo y eh, a eh, pelear la mitad de la tabla. Y para entregarse en los primeros lugares tendría que haber un cambio radical, un giro en 180 grados. Por eso, los dirigentes son soberanos, es una sociedad anónima y tendrán que tomar decisiones sonoras importantes y... Los números indican que de 18 puntos se ha obtenido 7. Un pobre 38,9% de rendimiento. Y Rangers es un equipo poco equilibrado. Eh, ya lo hemos dicho, eh, ha incidido en el rendimiento la partida de Caviona Cobresal. El bloque defensivo no ofrece eh, garantías. Eh, voy a hacer una comparación. Para mi gusto, Andrés Reyes es menos que un Vladimir Herrera o, u, cual, o cualquier otro jugador y Carlos Rojas hasta el momento eh, le ha dado la confianza a la mayoría de los jugadores que trajo como refuerzos ha insistido con Jorquera con Berriex y Orellana de titular no será el momento en el futuro partido contra Iberia el domingo 27 de septiembre porque en fiestas patrias paraliza el torneo no será eh, tiempo de darle opción a jugadores que tengan eh, más hambre, deseos de, de jugar. Por dar un ejemplo, un canterano, Marcelo Jara, en la defensa, si se le da la confianza como titular, para mi gusto puede rendir más que Andrés Reyes. Eh, eh, en el puesto de Jorquera podría jugar Mariano Celasco como lateral izquierdo y como lateral derecho Guillermo Soto. Buscar fórmulas. En el puesto de Orellana podría ser la oportunidad para un Fran Fernández o Imael Almendárez, que tiene muchos deseos de eh, tomar una camiseta como titular. Pero cuando cumple el castigo, Juan José Albornoz podría aportar más que Mariano Berriex pero hasta el momento Carlos Rojas en lo que va de la Copa Chile, terminó la primera fase, ranger quedó eliminado, y el campeonato ha insistido con jugadores de su confianza que no han rendido como se esperaba. Háblese de Andrés Reyes, de un eh, Marcelo Jorquera, un Mariano Berriex, y Miguel Ángel Orellana. Y voy a agregar otro, el argentino Jonathan Mazola, tiene que rendir más como aporte extranjero. No puede ser ayer tan displicente eh, en la marca cuando eh, Nicolás Peñahilillo se hizo un festín y pasó entre tres jugadores en la orilla del, de, del córner, eh, pasó entre Fran Fernández, y entre Reyes y, y masola Por eso, esto va más allá de, de un simple análisis. Algo sucede y quedó al desnudo cuando Santiago Malano... Eh, al ser entrevistado por un medio radial después del partido, dijo que hay compañeros que a lo mejor no corrieron lo que tenían que correr pero insisto, más allá de correr, de luchar esto pasa por fútbol y en Ranger no veo eh, un sello, un equilibrio en todas las líneas, es un equipo descompensado, muy permeable en defensa, le han marcado 6 goles en los últimos dos partidos Tres le hizo Temuco en Talca y tres le hizo Everton y de no ser por cacase ayer pudieron ser cinco. Y en ofensiva eh, le cuesta mucho eh, sorprender a los rivales. De, es un equipo débil, permeable, eh, poco confiable en el bloque posterior y de mitad para arriba es un elenco sin sorpresa, predecible y muy lento en sus desplazamientos. Rectificadora de motores...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 venta de equipos de aire acondicionado clase a máxima eficiencia frío calor tres años de garantía llame al 223 85 40 reparación de lavadoras y refrigeradores completo stock de repuestos servicio a domicilio llame al 223 85 40 termocol 2 sur 17 llegando a 11 oriente frente a plaza la loba un breve corte y ya volvemos con señal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 Continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 970 la amplitud modulada. En este nuevo proceso no ha sido parte del cuerpo técnico y queremos analizar desde otro ángulo, desde otra perspectiva, desde otra arista, el mal momento deportivo de Rangers. Saludamos al psicólogo deportivo que trabajó algunos meses en el torneo anterior con eh, Rangers, Mauricio Coloma Oyarzún. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditores de, de la radio. Lo primero, ¿por qué no siguió formando parte del Cuerpo Técnico en este nuevo proceso? Bueno, lo primero es que el Cuerpo Técnico se aburrió de pedirme a, a la dirigencia y por otro lado la, la dirigencia, no sé, por algún motivo pensaba que ya no era necesario y se ha ido postergando hasta la fecha de hoy. Y, ¿Y ha seguido la campaña de Rangers? Sí, por supuesto, siempre estoy súper atento, lo, lo sigo estudiando y no sé exactamente cuáles son los puntos que hay que trabajar. ¿Qué puntos hay que trabajar? A ver, eh, yo pienso que se tomaron algunas decisiones precipitadas, malas, por no decir pésimas, que, por ejemplo, se dejó partir a última hora de chicos falcones, ...siento que se hizo un trabajo... ...o sea, en lo personal trabajé duro con él... ...y se, a, a términos de campeonato se empezó a soltar... ...y empezó a hacer muchos goles... ...entonces... ...es un chico que no, no tenía problemas de heresión... ...con muy buena condición física... ...o sea, podríamos haber contado con él... ...ahora sé que... ...su manager había pedido un poco más de dinero... ...pero de cualquier manera no era algo impagable... ...y por su parte a última hora fue la, la partida, porque bueno, él quería trabajar en equipo de primera, pero yo había hecho más esfuerzo, que fue con el caso de Cavión, que era un jugador importantísimo en, en el centro de la cancha, y con el cual también trabajé bastante, y sobre todo la figura de la capitanía junto con Cacasi. Entonces, poder eh, o pretender tener esos cambios en forma tan rotunda, o sea, jugadores tan importantes, es, es, que se vayan a separarlos y la verdad que sobre todo eh, a comienzo en víspera del comienzo un campeonato es una decisión bastante suicida ¿Fue un error dejar ir a Cavión? Sí, creo que sí por supuesto ¿Por qué motivo? Eh, porque es un jugador bastante maduro con un excelente desempeño y un tipo honesto un líder súper positivo no es agresivo y, y sabe jugar con los demás es decir demás integran más fácilmente cuando él está un jugador de primer nivel. estamos dialogando con mauricio coloma quien fuera psicólogo deportivo de rangers en el en parte del torneo anterior cuando las cosas estaban difíciles y coincidió en el momento que el cuadro talquino obtuvo cuatro victorias consecutivas y este año no siguió formando parte del cuerpo técnico este plantel en cuanto a nombres ¿es superior al del torneo anterior? O sea, ver, hay que hacer una diferencia. El, los nombres una cosa y otra cosa del funcionamiento. A ver, el todo cuerpo humano en el fútbol, lo que hay gente que no lo sabe, es que un equipo de fútbol son individualidades. Principalmente, bueno, si bien son 25, son 18, los lo que están siempre... Eh, a disposición del técnico. Ahora, de esos jugadores, desde el punto de vista psicológico, son son eh, individuos, personas que hay que estar permanentemente monitoreándolo y anticiparse a los problemas. Eso es lo que yo siempre hacía. Cuando había algún problema con un jugador, yo se lo cantaba antes al técnico, lo trataba con el jugador y las, prácticamente los problemas eran invisibles y el, el jugador... El, ...se desempeñaba de una forma bastante eficiente... ...y no solamente de forma individual... ...sino que también trabajando en en equipo... ...esas esa condiciones psicológicas... ...hay que trabajar... Eh, ...a nivel cadete no se trabaja en ninguna parte... ¿Por qué ...ahora ta... usted me pregunta... ¿Mm? ...ya, dígame... ...no, continúe... De... ...ah, lo que decía es que... Eh, ...por plantel, en realidad... ...se supone que el nombre este este equipo... ...debiese ser superior... Pero otra cosa es cómo se insertan esos jugadores en la parte práctica. Hay jugadores que quizás pueden tener condiciones o referencias muy positivas, pero lo que uno hacía era evaluar y ver si ese jugador realmente tenía condiciones para que psicológicamente se desempeñe de buena forma. Ahora, ese trabajo para este campeonato no se ha hecho. ¿Por qué tan... ¿Sí? ¿Por qué tan bajo rendimiento han mostrado jugadores como Marcelo Jorquera y Miguel Ángel Orellana? Bueno, yo a uno lo conocía al otro obviamente de referencia, aparte un saludo de mano. En el caso de Jorquera, este chico lo conocí allá en, en, en Nebulense, un cabrón con buenas condiciones, rápido, con llegada, pero muy en verde, lo, lo vendieron a eh en el caso de este otro niño de Le, de orellana lo que he podido observar un joven sí que tiene alta determinación que es frío, pero más yo trabajaría mucho más aspectos o sea esto no no, no tengo que reservarmelo por ejemplo algo de terquedad en el comportamiento, entonces uno tiene que tiene que formar un un jugador en términos funcionales en términos integrales o sea es decir todo. Un delantero tiene que estar a disposición del equipo, tener una entrega, una alta concentración, estar atento a situaciones de frustración, no caer en los jueguitos con el árbitro, este este chico ya ha tenido sus problemas, entonces esas son cosas que tienen que ver los psicólogos, no, no tienen que ver los técnicos, uno, al, uno le entrega al, al técnico, le entrega al jugador en, en óptimas condiciones entonces todas esas cosas la amarilla la simulación de un penal una expulsión eso uno tiene que anticiparse a eso y cuando cuando se ya es algo evidente uno tiene que preparar al jugador para que la injereción sea positiva así el... como se trabajó con eh, por ejemplo con Ormeño que arrastraba muchas expulsiones y después terminó siendo un golazo ¿en el fútbol actual el psicólogo tiene que ser parte de un cuerpo técnico desde el comienzo o siempre se le llama en momentos difíciles? A ver, los equipos grandes o serios siempre están preparados para todo. Usted me pregunta, ¿qué pasa si Cristiano Ronaldo se lesiona? ¿Acaso el Real Madrid no tiene un reemplazante? Sí, por supuesto que lo tiene. ¿Entiende? Entonces, aquí desafortunadamente... Siempre al psicólogo se le llama para los puros incendios. Yo solicité que no solamente hay que hablar con la fea, como se dice en términos chilenos, sino que también poder hacer un estudio previo y, y partir fuerte la pretemporada. Porque ver, los jugadores siempre, cuando parten con el técnico nuevo, muestran lo mejor de ellos. Pero después, tercera cuarta fecha, empiezan a mostrar sus ripio que que se pierden en cuanto a intensidad con el compañero pierden concentración y se transforma en tipo más individualista y con, con problemas para coordinar ayer tu la ocasión de ver el partido de everton rangers a través de la televisión cuáles son los principales problemas que ve dentro de la cancha bueno yo no me interesa es tanto la parte técnica pero sí la parte futbolística o sea perdón psicológica Yo trabajaría más la la conexión de los delanteros con su enganche, analizar las razones psicológicas por qué eso no se está no se está produciendo con eficiencia. Y lo otro es que eh, se nota que ahí no el trabajo psicológico también está muy eh, muy en forma artesanal, es que se están viendo expulsados en forma reiterada mucha tarjeta amarilla, entonces cuando se traba, cuando se trabajó en el verano había muchos expulsados, pero eso se fue cada vez reduciendo en forma bastante exitosa entonces antes cuando uno eh, cuando uno ve que hay rasgos de agresividad que hay problemas para contener la, la ira uno se anticipa y dice mire sabe quién sido la contraju porque yo veo eh, señor tanto de que usted a volver a embarrar. Así que, por favor, conversemos. Entonces, de esa forma, el técnico tiene un cuerpo de profesionales futbolistas altamente preparados y que, afortunadamente, se manejaron bien, muy bien, muchos partidos claves. Estamos dialogando no? con... Sí, dígame. Dialogamos con Mauricio Coloma, psicólogo deportivo. Eh... ¿Ha recibido llamados nuevamente de parte de dirigentes de Rangers o, o el cuerpo técnico en el último tiempo? Bueno, siempre tengo un contacto con el cuerpo técnico, que me, me quiere me extraña bastante. Ahora ellos no son, los, no son los que contratan. Pero de la dirigencia, la última vez que hablamos fue cuando se vino a jugar con Osorno y se ganó 1-0, que fue el último partido que se ganó. Con Puerto Montt puertomon claro no son y y y por qué no continuó pasó por un tema presupuestario bueno el psicólogo es la prestación profesional diría que más barata que un plantel pueda tener ahora si lo consideran un chi un una exageración un ahorno un gasto de más claramente no lo es ahora bueno necesitamos regularizar una, unas platas pendientes de enero. No, no voy a decir cuánto, pero la gente sabe la gente que está más cerca sabe de qué se trata. Y entonces eh, eso se fue postergando, hasta la fecha de pago y, y como eso no estaba listo, tampoco llamaban al psicólogo. Mauricio, y de aquí en adelante... ¿Qué aspecto necesita mejorar Rangers? ¿El juego mismo es un tema futbolístico, físico, psicológico? Bueno, claramente hay un tema psicológico, sin ninguna duda. Ahora, insisto, hay técnicos que quizás no necesitan psicólogos con tanta urgencia, pero podemos ver a, a Biersa, a Pellegrini, pero Biersa y Pellegrini pedirían un plantel mucho más competitivo. Entonces, son jugadores que son más completos, más integrales. Aquí podemos ver jugadores que, que te pintaban, para crack, pintaban para grandes cosas, que son jugadores bastante destacados, pero que se fueron quedando en el camino precisamente porque su capacidad de adaptación no estaba para equipos grandes. Entonces, esos jugadores son más irregulares. Y si usted va multiplicando esa cantidad de jugadores, o sea, uno, dos, diez, quince jugadores esos jugadores, eh, la tendencia y la irregularidad a, a nivel de grupo va a ser mucho más significativa. ¿Con el nivel que está mostrando Rangers, está lejos de ser protagonista, animador del campeonato? ¿Está más cerca de, de andar peleando la mitad de la tabla? Bueno, hay una máxima que siempre dice que los resultados son los que dan la razón. Yo pienso que no es casualidad y... y y lo, lo que se refleja en resultados en la realidad de arranques. Ojalá que puedan eh, subir, porque todos queremos eso, todos queremos arranques. Mauricio, gentil por dialogar con Señal Deportiva, y un minuto de libre disposición, ¿algo que no, no le hayamos consultado? Mire, lo principal, yo insisto que hay que ver la las cosas en términos globales, siempre tener planes B, no no apostar a los justitos. Cuando se se deja ir a jugadores de envergadura y y cuando hay jugadores importantes que se están eh, siendo expulsados son muy malas señales. Eh se quería subir un equipo rápido, pero para eso tiene que estar todo impecable y también, insisto, tener un margen para que puedan haber alguna deficiencia algún imprevisto en el camino. Quizás se, se están mostrando ganas, pero quizás ingenuidad de parte de la dirigencia de cómo abordar estos procesos y, bueno, las cosas se han conversado, así que de ingenuidad ha pasado a terquedad. Ahora, insisto que... El campeonato este está muy competitivo, hay equipos que sí o sí quieren subir, como coreloa como Everton, el mismo Temuco, que no le tengo tanta fe, pero pero por algún motivo va puntero. Ahora tienen que empezar a sumar y solamente así empezar a generar la confianza. Con el psicólogo, por lo menos, siempre va a salir un poquito más dulce el café. Eh insisto porque uno se anticipa los resultados y y y de esa manera se pueden prevenir los problemitas y no solamente hay que estar por razón del que avis eh mire yo no no disfruto con que arraer esté perdiendo ni que diga bueno si range pierde ahí recién me van a llamar no yo la disposición la tengo ya pero um, tenemos que hablar de las, porque como digo no se están trabajando. Um, Para mí, de forma muy seria. Eh, Carlos Rojas es un tipo muy trabajólico, que habla mucho fútbol. que Los que van a los entrenamientos se dan cuenta de que, que se queda una hora y media después de que termina todo. Así que es un cuerpo técnico que realmente se saca la mugre, como se dice en buen chileno, para trabajar. Aunque Ahora, en el fútbol los resultados mandan. Bueno, tienen que mandar, pues si no fuese así no haría campeón, no haría afición y la afición crece cuando los resultados se van dando eh, Mauricio eh, eh, lo último eh, eh, sin dar cifras, somos respetuosos de, de aquello, pero la presencia de un psicólogo deportivo dentro de un cuerpo técnico ¿significa un alto costo? no, para nada no, a ver, no, yo cobraba la mitad de lo que cobraba mi mismo colega allá en la Universidad de eran 600.000 viniendo dos veces por semana más gasto de traslado y me pasaba en un departamentito y ahí con eso me daba vuelta no, no era un tipo no, no era así como una estrella que, que era el festival de viña que pide, no sé ¿no? que pide departamentos limusinas un tipo bastante expuesto modesto en modesto en mi forma de comportarme ¿600.000 pesos mensuales? 600.000 pesos por un, dos viajes a la semana cuando estuve ahí en, en el verano fue que me pidieron que viniera mes corrido quizás el tiempo no me alcanza para venir todas las semanas pero cuando yo cuando yo no iba de todas maneras siempre seguía asesorando al cuerpo técnico y, y llamaba a los jugadores importantes y trabajamos a distancia tendría que haber un plan demasiado serio como para que pueda dejar por tu monstruo Será hasta una próxima oportunidad. De... Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a toda la audiencia de la radio. Mauricio Coloma, en diálogo con Señal Deportiva, ex psicólogo deportivo del cuadro talquino y que ahora analiza desde otra óptica, desde otra mirada el mal momento que tiene Rangers en lo futbolístico. Queríamos escuchar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 Y de inmediato se lo envían a su casa. Farmasur Farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur Farmacia, te espera en Guamachuco 830, San Clemente, y también en Calle Freire, Constitución. Que dice la crónica de un diario capitalino, Everton renace con una goleada sobre Rangers. Los viñamarinos jugaron su mejor partido en seis fechas, demostrando contundencia y precisión entró en la pelea por el ascenso en un torneo que cada vez se pone más apretado hay tres líderes en la primera B desde Viña del Mar la crónica dice lo siguiente firmada por Eduardo Poblete lo mejor de Everton. Así se puede resumir el segundo tiempo del elenco dirigido por Víctor Rivero en la contundente victoria por 3-0 sobre Rangers de Talca en el Sausalito. Un triunfo que confirma el alza futbolística que vive el equipo ruletero, que afrontó el partido con cinco ausencias, pero no se amilanó ante los rangerinos. Luego de unos minutos de estudio, abrió el marcador con un gol de Nicolás Suárez a los 12 minutos, quien conectó de cabeza un centro de Nicolás Peñadilillo. Los piducanos manejaban las acciones, pero sin provocar riesgo. La segunda mitad fue una muestra de efectividad por parte de Everton, quien con anotaciones de Lucas Consistre a los 62 minutos y Rafael Biotti a los 84, alcanzó los 10 puntos ubicándose en el cuarto lugar del torneo. El próximo partido de Everton será la visita ante Coquimbo Unido. Resultado de la sexta fecha del campeonato de la primera B, a domicilio fue al norte Barnechea y goleó 5 a 2 a Deportes La Serena. Deportes Concepción empató 0 a 0 con Coquimbo unido. Iberia votó al puntero, superó por 1 a 0 a Unión San Felipe. Everton 3, Ranguer 0. Ñublense y Cobreloa en Chillán empataron 1 a 1. Cuarta victoria en línea, goleada de Deportes Temuco sobre 4. Deportes Temuco superó, goleó. Apabulló a Magallanes por 4 a 0, Curicunido empató 2 a 2 con Santiago morning y Puerto Montt derrotó 2 a 0 a Copiapó. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con 1 Oriente, la esquina buena. coma rico coma sano el rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo. Carne sur, 11 Oriente, 3 Sur, para un rico asado en fiestas patrias. Carne Sur, El Rincón de la Carne en 11 Oriente 3 Sur. Atiende todos estos días, incluso los feriados, hasta agotar stock. Diga que es hincha de Rangers y exija su yapita en Carne Sur, el rey de las costillitas en 11 Oriente 3 Sur. Tabla de posiciones en la primera B. Deportes Temuco, San Felipe y Cobrelúa suman 13 puntos. Hay tres líderes. Everton y La Serena tienen 10. Barnechea 9. Ñublense y Magallanes ocho, novena posición para Rangers con siete, ya está más abajo de la mitad de la tabla el cuadro piucano, Curicunido y Puerto Montt, al igual que Copiapó y Santiago morning un grupo compacto con seis puntos, Iberia y Concepción tienen cinco, Iberia-Concepción 5 y Coquimbo unido 4 el cuerpo técnico y a nivel dirigencial se puede decir, Rangers está a seis puntos de los líderes, queda mucho torneo, Pero también, digamos que Ranger está a 3 puntos del colista Coquimbo Unido, que suma 4, mientras que Ranger suma 7. Es decir, está más cerca del colista que de los animadores del torneo. 14 horas 21 minutos, un breve corte y ya volvemos con señal deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 970 AM. No se cambie, volvemos con otro contacto telefónico.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 continuamos con Señal Deportiva nos trasladamos hasta la ciudad Jardín saludamos al entrenador de Everton Víctor Rivero muy buenas tardes buenas tardes don José ¿por dónde pasó esta contundente victoria por 3 a 0 sobre Rangers? Eh, creo de, del hecho de, de hacer mejor las cosas eh la necesidad imperiosa a nosotros de, de, de sumar y, y de entrar convencido a, a lograr el objetivo convertir en los momentos precisos y también en algún momento ahí tener la, la cuota de, de seguridad cuando también eh, Rangel tuvo un empate, contamos con, con el rendimiento de, de, de, de nuestro arquero y, y después eh, creo el hecho también de, de marcar en los momentos precisos jugar un poco también ahí con Con la, con la desesperación de, de, de Rangel y, y creo de que de, de tratar de buscar el gol a través de donde nosotros somos más fuertes que es a través de arras de piso, abrir la cancha eh, no pelotear y creo que tuvimos primero 25 minutos de, de lo mejor que hemos hecho estos seis partidos ¿Lo mejor de Everton en el torneo lo vimos en la segunda etapa? No, creo, creo que hasta que se nos contractura sebastián gonzález creo que eso creo para mí fueron los mejores los mejores momentos en la parte futbolística tuvimos después del, del golf 45 cinco situaciones eh, creada a través del, del, del buen fútbol triangulaciones, mucha mucha subida por, por, de los laterales abrir la cancha presionar en campo arriba eh, en el momento que también al, al a arranque le costaba como base en la cancha y, y a través de la a través de la, de la velocidad también de, de, de nuestro delantero una vez que sebastián se nos contractura creo que ahí perdimos un poco de juego eh, también no, nuestros volantes eh, apurar un poco la, la elaboración de la jugada y ahí también tu, tuvo una ocasión de ranger que es un equipo que en ofensiva no no te puedes descuidar por ningún momento eh marano orella no son son jugador peligrosos y, y, y no, no te puedes descuidar en, en, en ningún momento porque a través de una contra te, son, son, son son peligrosos con respecto a la propuesta de rangers desde el primer minuto le sorprendió ver como volante centralizado a cristian la nona muñoz acompañando a mauricio Iturra? y esto fue favorable para ustedes a eh, Eh, habíamos trabajado de las dos formas en que podía plantear el partido Rangue de, con el sistema de, de que lo ha hecho todo este año que es el 4-2 2-2 con cuatro, una línea de cuatro y dos volantes con tensión, los dos creación abierto más eh, los, do, los dos delanteros y también lo trabajamos de la forma en que que que técnico le había ido bien en Ñublense, que es una, una línea de tres atrás y, y, y después una línea, de cuatro, una línea de cuatro en el medio con un enganche y, y dos delanteros. Y no, no favoreció trabajarlo de esa manera porque en un primer tiempo eh, lo hicieron con sistema y, un, y cambiaron en el segundo tiempo, así que también con, con la dificultad que, que, que no, no, no le podríamos retener el balón o darle la iniciativa arranque porque es un equipo de buen pie futbolístico sobre todo con con, con Muñoz en la en, en la contest. entonces teníamos que teníamos que presionarlo, teníamos que quitarle el balón y, y jugar en, en en campo Un hecho no menor, Everton tenía cinco ausencias. Sí, teníamos jugadores importantes afuera como como Carrasco Gabriel Díaz, Cerato, Daila Estai, si eh, es que se me escapa eh, Gino Lucema, eh, Marco Velázquez, teníamos seis ausencias importantes, pero el equipo lo está haciendo con convencimiento, eh jugamos con dos contención que no son netamente contención, que son volantes mixtos como, como Saavedra y, y Rabuza, pero que hicieron muy bien la la función de del elegir el equipo, porque jugamos con tres delanteros y un enganche. Víctor Rivero, entrenador de Everton en diálogo con Señal Deportiva. Se metieron en la parte alta de la tabla, ya están a tres de los líderes, Temuco, San Felipe y Cobreloa. era Había que aprovechar esta esta situación. Eh, habíamos dado algunas ventajas los, los primeros partidos por, por algunas expulsiones que no habían permitido de sumar de, de visita a los tres puntos y estaba todo para para entrar ahí y quedar ahí a, a tres puntos de los punteros hemos jugado con dos de los con dos de los tres punteros y hemos, hemos resultado ganadores y es que ahora hay que se de, de mantener la, la regularidad eh, no solamente ganar en casa y sacar la mayor cantidad de puntos de, de visita pero creo que de la forma que, que lo está haciendo el equipo creo que tenemos mayor mayores posibilidades la próxima semana tendrán que ir a jugar a, al norte frente al colista del torneo coquín bonito en dos semanas más, en semana nos viene bien muy bien de, para recuperar eh, para recuperar jugadores eh, estamos ayer terminamos con, con peña y lillo que no alcanzó a, a terminar eh, más más al límite con bueno lesionado gonzález al límite con madrid Y más los lesionados que las bajas que teníamos, así que va a ser importante esta esta semana de, de, de para y de, y después vamos a ir a, a allá a la, a la cancha de la pampilla con con rivas que también está necesitado de puntos y que que no refleja que, que no refleja su juego en la tabla de posiciones, porque viendoé las imágenes contra concepción tenía que haber sumado a 3. lo último cree que se compensó rangeers. ¿se resintió en el funcionamiento colectivo con la partida de José Luis Cabrón? Eh, no, no se lo, no, no lo tendría que de decir, pero sí un jugador menos o de, o de las características de, de José Luis eh, van, van de metro de, de, de, de, del, del equipo, sobre todo cuando eh, los planteles no son... no, no no, no tiene tanta cantidad de jugadores es mejor siempre sumar que, que restar Bajo su mirada como técnico ¿qué tan determinante la presencia de Cabión en un equipo? Eh, más que nada por el, por el tema que en esta categoría en esta categoría eh, se corre mucho eh, mu es mucha entrega y, y eso es lo mejor que hace lo mejor que hace Cabión, así que Bueno, ahora tendrán que... Yo creo que... Eh, lo que Y ah, Turra lo hace muy bien, pero... Eh, es una... Es una es una zona o una, una posición que se, se sufre mucha, muchas... muchas eh, eh Siempre están jugando al límite. Por ejemplo, ahora Romo lo venía haciendo bien en esa posición y estaba suspendido y lo va a estar suspendido por, por dos fechas. Entonces, es una... Es, es una zona de una zona un, un, un puesto donde uno tiene que tener muchas mucha alternativa víctor muy gentil y eh, será importante para algunos jugadores haber anotado ayer por ejemplo lucas Consistre, que marcó su primer gol por everton y rafael biotti que llega a dos Sí, el delantero el delantero vive de goles Eh, Camilo hizo todo el desgaste, Camilo Ponce hizo todo el desgaste y no pudo convertir eh, y, a, y a luca le quedó una y, y convirtió la de los goleadores pero uno como, eh, o sea, el equipo siempre tiene que generar la mayor cantidad de gol independiente que el marco, nos, nos caracterizamos que marcan mucho nuestros volantes nuestras defensas a través de la pelota que tenía. y pero es importante que, que el delantero marque porque el delantero pide del gol ¿Cómo planificó el partido durante la semana? Eh, pensando en que eh, hubo un breve receso, eh, Rangers iba a presentar eh, modificaciones, ¿pensó que iba a variar tanto en cuanto a esquema táctico y nombres? Trabajamos de, la, de, de las dos formas como lo podía plantear el, el partido Rangers, con los dos sistemas, de que que a el poco espacio, y lo... Eh, que solamente los, los caminos o las formas de, de, bu de buscar el gol o buscar el triunfo y también también eh, la forma en que nos podía hacer daño eh, Ranger y que hacer a través de y hacer a través de, de, de alguna contra y también que teníamos que aprovechar la, la pelota detenida como también que Ranger también nos podía hacer mucho daño a través de una de, de una pelota detenida así que eh, lo lo, no, no resultó la, la, la planificación como se dio el partido y, y de las posibles variables que no podía presentar Rangel Muy gentil, como siempre, y será hasta una próxima oportunidad Buenas tardes, José cuando usted lo estima Gracias, Víctor Rivero, el correcto entrenador de Everton de Viña del Mar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 Temuco goleó 4 a 0 a Magallanes, Curicunido empató 2 a 2 con Santiago morning y Puerto Montt superó 2 a 0 a Copiapó. Y lentamente vamos a dar la tabla de posiciones, porque en estos momentos Rangers está más cerca de los colistas que de los punteros. Temuco, San Felipe y Cobreloa tienen 13 unidades, Everton y La Serena 10, Barnechea 9, Neublense y Magallanes 8, noveno Rangers con 7, Curicunido, Puerto Montt, Copiapó y Santiago morning suman 6, penúltimos Iberia y Concepción con 5, colista Coquimbo Unido con 4. Es decir, en estos momentos Rangers está a dos puntos más arriba que los penúltimos Concepción e Iberia y tres que el colista Coquimbo Unido. Y está a seis unidades de los punteros Temuco, San Felipe y y Cobre Loa. en Termocol venta de equipos de aire acondicionado clase A, máxima eficiencia, frío calor 3 años de garantía completo stock de repuestos servicio a domicilio llame al 223-8540 reparación de lavadoras y refrigeradores en Termocol eh, eh, garantía total en 2 Sur llegando a 11 Oriente frente a Plaza La Loba. Llame al 223-8540. Próxima fecha. Este fin de semana se suspende el torneo de la primera edición y la primera vez por Fiestas Patrias. La séptima fecha de la primera vez se juega el sábado 26 de septiembre, 15 horas con 30 minutos. San Felipe con Magallanes. Mismo horario para Cobreloa con Santiago Morning. Y a las 16 horas jugarán... Copiapó con Deportes La Serena y Coquimbo Unido con Everton Domingo 27 de septiembre al mediodía en Talca, Rangers con Iberia también al mediodía Barnechea con Deportes Temuco y a las 16 horas Curicú Unido con deporte Concepción y Puerto Montt con Ñublense La dirigencia ranger tiene buenas intenciones es gente sana, decente, eh, correcta lamentablemente en este año Y dos meses desde que compraron el club, las cosas no se han dado en lo deportivo. Tendrán que ir sacando lecciones, a lo mejor de la inexperiencia, pagar el noviciado, pero han tratado de hacer bien las cosas. Contrajeron todos los jugadores que les solicitó el técnico, en su gran mayoría. Llegaron desde el primer día de entrenamiento, pero la deuda en estos momentos la tiene el cuerpo técnico y los futbolistas y ya no queremos más eh, eh, eh, excusas eh, se puede trabajar bien en la semana pero eh, la actuación es el día domingo el examen, y Ranger ha dejado mucho que desear, hubo dos semanas para preparar el partido con Everton, y Ranger en vez de mejorar, empeoró en los últimos dos encuentros frente a Temuco y, y Everton ha recibido seis goles y tiene un promedio bajo de conversiones, eh, menos de uno por partido Eh, ha marcado 5 goles en 6 partidos y ha recibido 12, un desequilibrio total en todas las líneas. Por eso, eh, creo que en el futuro bajo eh, las normas de las sociedades anónimas deportivas profesionales, ¿será aconsejable darle a un entrenador la potestad de armar un plantel a su medida? Buena pregunta. Hoy en día creo que los entrenadores de cada equipo, en conjunto con los dirigentes, conforman un equipo. Voy a dar un caso. San Felipe le entregó un equipo armado a eh, Corengia. Eh, sin duda, eh, el entrenador es el, que, el director de orquesta. Está bien que eh, eh, elija a sus jugadores, pero tiene que ser eh, consensuado en conjunto con los directivos. En los tiempos actuales, creo que ya no... Ya no se da eso de que a un entrenador se le dé amplia facultad y libertad para conformar un plantel. El Real Madrid, por ejemplo, voy a hablar eh, a nivel mundial, eh, un, un gran exponente, pero le entregan los equipos eh, armados a los entrenadores. Por eso, la nueva dirigencia tendrá que ir aprendiendo los errores, tiene buenas intenciones, hay que apoyarlo, se reconoce el esfuerzo que hicieron por eh, recuperar Rangers para Talca, pero eh, de aquí en adelante tendrán que quizás asesorarse mejor en materia eh, futbolística. Un alto comercial con nuestros auspiciadores, y volvemos con señal deportiva a través de Fantástica en el 92.3%, fm y en el 970 de la amplitud modulada no se cambie porque después de una pausa tenemos un importante entrevistado para analizar lo que fue la derrota ayer de ranger por 3 a 0 eh, ante everton productos fernández una empresa talquina que se proyecta todo chile y el mundo asesinastinas pf pasión por la calidad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 Horas 43 minutos. Continuamos con Señal Deportiva. Son horas tensas. La dirigencia de Ranguer se caracteriza eh, por su corrección. Eh, jamás los vamos a escuchar a criticar públicamente a jugadores o cuerpo técnico. Pero al interior hay disconformidad, molestia, tensión y no se descarta durante la presente semana alguna decisión. No pueden estar las aguas quietas porque la campaña de Rangers está por debajo de las expectativas. Ayer estuvo presente en Sausalito como comentarista del canal del fútbol, un hombre muy respetado por la afición talquina. Iván Marcelo Álvarez, muy buenas tardes. Hola bebé ¿qué tal? Buenas tardes también para, para ti y para todos los oyentes ahí de, de la radio. De más a menos Rangers en Copa Chile y el campeonato de la primera vez. Bueno, eh, complicado el momento que está viviendo Rangers, eh, claro, fue de, de más o menos como tú bien lo dices Pepe, porque en en Copa Chile hizo buenos partidos con equipos de, de primera división, pero cuando tenía que que, de, que demostrar tenía todo a favor en el encuentro con Curicó unido, cuando le servía el empate y, y, y Curicó con un equipo alternativo, va a Talca y y lo gana y lo deja fuera de Copa Chile y ahí pasa o Higgins, entonces era algo un poquito impensado, yo creo, para para Lincha, sobre todo que está súper dolido y me imagino me imagino la sensación de los jugadores y el cuerpo técnico de esa frustración y después claro, le, le ha costado remontar en el torneo, venía de una derrota con con Deportes Temuco cuando pierde por 3 3-1 en Talca, Y ahora ayer el ...en el sausalito no no no se dio no se dio bien al momento que si hay algo positivo o algo que que se pueda rescatar en el partido de ayer creo que que tuvo algunas oportunidades que no la que no la supo aprovechar y yo me quiero quedar con eso de Ranger que, que por lo menos se creó un par de oportunidades que que por ahí podría haber sido incluso el, el empate y quizás pues se sí, decidi otro el trámite del compromiso pero bueno los goles se hacen también. Iván, ayer quedó al descubierto eh, un claro desequilibrio y esto lo grafican los seis partidos. Eh, apenas Rangers ha convertido cinco goles en seis partidos, menos de un, de un gol por partido, bajo promedio, y ha recibido ha recibido diez, eh, un, un alto número. Sí, sí. a ver, el, si bien lo que te decía eh, Pepe en cuanto a las oportunidades de gols, fueron un poco alguna esperando alguna genialidad de, de Santiago Malano, que el jugador que por ahí eh, algo se destaca del, del resto de, de los jugadores, que se retrasa un poco, que habilita a los compañeros. Ayer toda esa habilitación a, a Orellana, que no, que no define bien, después a, a la nona Muñoz, y claro, no, no se ve bien al momento de, de llegar al arco rival y, y el momento de defender también también me, me parece que algo algo de displicencia también en alguna jugada del de, de, día de ayer en el tercer gol por ahí también podría haber cerrado incluso más rápido para para no para que no sacase ese remate sí. cruzado Rafael Biotti que fue el 3 a 0 y así, o sea, el, el, el segundo gol cuando el primer gol cuando el Nico Suárez también en un balón detenido, eh, salta, no no no están tomando bien las marcas. Es un momento difícil, difícil que no que no le sale nada. Yo también comprendo y entiendo al, al jugador que, que cuando cuando se, se vienen los resultados en, en contra es, es difícil salir, pero bueno, tienen ahora dos semanas para trabajar para el próximo partido y va a ser fundamental con, con Iberia. Le llamó la atención en el primer gol, donde eh, ante una floja marca de Reyes... Eh, brillante cabezazo de nicolás suárez para abrir la cuenta pero que no haya ningún jugador de Rangers pegado a los palos Sí, de hecho lo dije ayer en la transmisión lo dije en vivo que claro bueno ahí hay, hay eh, barqueros o lo, los técnicos que eh, no le gusta colocar hombre en los postes porque piensan que lo pierden yo tengo otra visión de eso y pienso que que es muy importante o sea opinión personal dejar hombre en los postes que por ahí te pueden salvar alguna oportunidad de gol. En el día de ayer, el si bien el cabezazo de, de Nicolás Suárez fue fue bueno, no, nada que decir, fue pegado al poste izquierdo de Cacácez, pero si hubiese estado un hombre ahí, yo creo que es eh, lo más seguro que, que hubiese sacado ese balón. ¿Qué le pareció Everton? Bien, bien, bien buen e, buen equipo Everton. Lo que pasa es que, que Everton, al igual que el año pasado, se se reforzó muy bien, se refuerza muy bien en todas las líneas. De hecho tienen afuera fuera Balsazo, no está Maximiliano Cerato, no está Albocha Carrasco. Entonces, por lo menos tenía cuatro o cinco bajas ciertas que que son jugadores desequilibrantes. El, el estadio también precioso, la cancha que se da para que para que Everton demuestre el, el buen equipo que es, me pareció un un justo ganador, un justo ganador. Por ahí Ranger tuvo su, tuvo su oportunidad, pero si uno se pone a pensar y a contar las eh, ocasiones claras que tuvo Everton también podrían haber sido mucho más alto al marcador. De no ser por Cacace, eh eh habría sido goleada. Sí, sí, Cacace Cacace también es uno de los jugadores rescatables, me parece del del equipo de Ranger, Yo, uno lo veía ahí en, en la imágenes. Eh, cuando uno está bajando ahí, tiene el, el monitor cerquita y, y con la repetición y, y la cara, y cuando le llamaba la, la atención a los compañeros también, fue algo de frustración, de rabia también, por, por verse sobrepasado y por querer sacar adelante este este momento que, que los tiene ahí, que quedándose peligrosamente de nuevo en, lo, en los últimos lugares. Iván Marcelo Álvarez en Señal Deportiva. Muy querido por la afición talquina, uno de los jugadores eh, recordados de la última década con el cuadro piducano. Muy sí. permeable en defensa, Rangers, eh, le llegan y, y causan daño, ¿Se ve ¿poco confiable el trabajo del bloque posterior? A ver, lo, lo que pasa es que bueno ayer eh, estaba con tres en el fondo, ¿no? estaba con tres en el fondo, con dos laterales volantes y... Y Everton te atacaba con tres jugadores estaba Sergio Rifo Biotti y el otro era camilo camilo Ponce, Ponce. camilo Ponce, claro el centro delantero entonces ahí en la, en la transición de, de cuando el equipo está atacando el de la transición de ataque a defensa no no se veía bien Ranger porque los porque los, no, los laterales no, no siempre llegaban a, a cubrir esa zona y se veían mano a mano y, y tenía jugadores desequilibrantes que por ahí lo los, los defensores Rangers lo, lo estaban estaban perdiendo su duelo y para, y para eso si no, si no cuenta con con al, algunos jugadores rápidos o, o viceversa, si el delantero muy rápido, el central tiene que contar con la cooperación del lateral por, por esa zona ya sea por por la banda derecha o por la izquierda y, y eso no lo vi ayer de mitad para arriba si bien Rangers tiene hombres de buen corte técnico se ve un equipo predecible lento sin sorpresa. Claro, también lo dije ayer pe el que me parecía que la de hecho en, la, en las estadísticas finales eh, ranger fue superior en posesión de balón en el, en el dominio en el control del, de, de la pelota del balón pero tú no sacas nada con contener contener el balón si se, si se hace eso predecible si se hace monótono eh, no, no hay no hay un factor sorpresa de, de tres cuartos de canchas adelante en rangeer y eso es lo que lo que se vio ayer y lo que lo que dije yo ahí al, al aire lo que sentía que que por ahí se está eh, esperando alguna improvisación de algún jugador como el del propio malano que ha habilita hay algunos jugadores que, que aparezcan pero pero sin duda que, que ranger tiene por tiene por trabajar de trabajarle y, y, y lo otro ya está está por rendimientos eh, personales en cuanto a que el cuerpo técnico seguramente ellos son los lo encargados de de trabajar los movimientos, tanto en defensa como en ataque, pero ahora hablando ya netamente lo que es el, el ataque, la fase ofensiva de, de Rangers, se crearon algunas oportunidades, pero ahí ya, ya estamos en, en el jugador cuando te guía el, ese mano a mano y eres capaz o no de, de definirlo. Casos individuales. Mariano Berriex se ve muy trotón, sin ritmo para esta categoría. Lo que pasa es que, claro a ver eh, ayer estaba con un per, estaba en perfil perfil cambiado por el sector de hecho como lo ha venido haciendo durante este torneo y claro yo lo, yo lo veía yo lo veía como no sé si faltó de eh, confianza eh, algolivbanito con acá en esta en, en esta categoría se necesita jugadores que que tengan una personalidad fuerte que sepan aguantar el balón que, que se junten bien ayer con lo, lo que se veía en el partido, que se juntara mejor con Iturra, con Cristian Muñoz, y con los delanteros, porque si no quedan muy muy muy huérfano los, los, los dos arriba. ¿Cuál es su opinión de Jonathan Mazola? Entró el segundo tiempo eh, Jonathan Mazola. Él es argentino, ¿no? Correcto. Sí. Eh, mira, lo que pasa es que Mazola tiene buen, buen corte técnico, es eh, de... Me parece que tiene él con el balón sabe jugar pero pero sin duda que por lo que vi ayer y por lo que he visto en algunos compactos le falta marca no nos no siente no, no siente la marca entonces se, se dejaba ese trabajo a, a mauricio turre en esa posición en lo que el trabajo que hacía josé Luis cabión eh, es una clara muestra de lo que un jugador se requiere que que sea que sea corredor, que no, que no que no corra desordenadamente, pero que al momento de, de perder el balón que se junte con la línea defensiva y a recuperar balones, no solamente hacer sombra, estar por al lado sin quitar balones, y eso es lo que lo que en el mediocampo sin duda que, que le hace falta Rangel. Finalmente Iván Álvarez, a simple vista, jugadores como Marcelo Jorquera y Miguel Ángel Orellana se ven gruesos, anchos, excedidos de peso Ahí yo no sé si, si contarán con algún con algún nutriólogo nutricionista en el, en el club pero sí sí sí se ve se ve algo algo excedido de, de peso y ahí ya van en, en algo personal y en la exigencia también que le tienen que colocar el cuerpo técnico yo soy un enemigo de los jugadores que, que no, no están en, en, en una plenitud física porque no, no habla bien del no Y, y me parece que que por lo menos están unos un par de kilitos arriba que que como jugador profesional no no, no puede con eso no se juega o sea, el jugador tiene que estar a un 100% físicamente para poder rendir sino eh, en el caso de, de de los delanteros cuando cuando un delantero está fino físicamente con su porcentaje grasa que que se requiere hay hay jugadas que son de de esos típicos piques cortos de no más allá de 5 metros que si estás por ahí con un par de, con dos, tres kilos arriba o un porcentaje mayor de grasa, no vas a llegar, entonces el jugador que se cubra, entrena bien, eh, va, te va a sacar ventaja, entonces, profesional, le individualizar de, de, de mayor manera con, con Jorquiera, ni con Orillana, eh, con cualquiera, con, con cualquier jugador que esté excedido de peso, me parece que no que no está bien, pues, y eso y eso es, es a conversar, y eso ya está abajo de el cuerpo técnico. ¿En qué aspectos notó el sobrepeso de ambos desde la caseta? No, lo que pasa es que yo te digo en, en cuanto al, a los eh, mano a mano, cuando tú te enfrentas a jugadores que están finos físicamente hablando, te van a sacar ventaja, te van a sacar ventaja, independiente de, de alguna jugada puntual eh, o algún eh, o este partido, los partidos anteriores, los futuros que venga, si, si un jugador no está, no está bien eh, y eh, eh, se, se va a notar se, se va a notar y, y eso se está viendo y por eso te digo que, que eso ya es, es trabajo personal y del cuerpo técnico también porque ahí él, él en este caso su técnico decide si, si juega o no juega o, o, o cuáles son el, las exigencias en cuanto al peso que, que le da a los jugadores ahí la verdad que no no tengo la menor idea Iván Gentil por dialogar con Señal Deportiva y será hasta una próxima oportunidad y esperando comentar eh, mejores resultados de Rangers y que se ubique donde se merece, en la parte alta de la tabla. Sí, esperemos que esperemos que, que así sea, porque Rangers no se lo merece. Ayer lo, lo ve, veía a los hinchas, me tocó llegar bien temprano en el estadio, estaban ellos también, por lo menos una hora y media antes del partido. Y, y claro, un viaje largo y después con, con la derrota de vuelta tal, cada vez... No es, muy, no es muy agradable el momento que, que se está viviendo, es que bueno, todavía este, tienen estas dos semanas que son fundamentales en el trabajo del de, de, de cuerpo técnico, de y ojalá que, que contra Iberia se, se gane, que, que es lo que el club necesita. Buenas tardes y felices fiestas patria. Ok, igualmente, un abrazo, chau chau.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 Es importante. Dimacén, materiales de construcción. Alameda con 3 Oriente. Primera división, sexta fecha, el sábado. Cobresal 1 y Quique 2. Guachipato venció 1-0 Antofagasta. Ayer, sendas goleadas. Universidad Católica 5, Higgins 0. San Luis perdió 0-4 en Quillota con Unión Española. Hoy se juegan 3 partidos. 15 horas con 30 minutos en la cisterna. Palestino Wanders. Redebuta. David Pizarro, en el elenco Caturro, a las 19 horas con 30 minutos, jugarán Colo Colo con Unión La Calera, y a las 22 horas San Marco de Arica con Universidad de Concepción. Y mañana se cierra la fecha a las 20 horas, en la Florida con el partido de Audax Italiano ante la Universidad de Chile. Hay que dejar tranquilos a los dirigentes de Rangers, ellos saben dónde le aprieta el zapato, es su dinero que, que invirtieron en el club, y veremos qué se resuelve en las próximas horas donde no se descarta toma de decisiones importantes quieren lo mejor para Rangers y deben estar en horas de mucho de mucho debate eh, puntos de vista para tomar la decisión más correcta si bien no es fácil finiquitar un cuerpo técnico hay muchos millones en juego pero no se descarta que pudieran haber novedades por su atención gracias